toda la actividad deportiva local de este curso 2018 2019 arranca el mes de septiembre y nosotros como en última en estas últimas temporadas también damos comienzo damos nuestros primeros pasos en lo que va a ser el seguimiento a todo lo que nos deje en los próximos meses hasta ya el próximo verano de 2018 19. Y vamos a iniciar nuestra programación prácticamente al unísono de la temporada para el Ubrique Unión Deportiva Senior, que este próximo fin de semana ya debutará en esa primera andaluza. Arranca la liga en esa categoría, la primera andaluza gaditana, que va a contar este año con un total de 18 equipos. Comienza este próximo domingo, día 9, aún no se sabe el horario exacto del partido que va a enfrentar al Lubrica Unión Deportiva ante el Jerez Industrial, va a ser su primer eh, rival, encuentro que se va a jugar en Jerez de la Frontera, en el campo de la juventud. Decíamos, 9 de septiembre, primera jornada, la última está prevista para el último fin de semana de mayo. Así que vamos a tener una liga larga, una competición liguera que a priori parece que va a ser algo más complejo, ...expetitiva, más complicada para Lubrico Unión Deportiva que la pasada... ...obviamente subimos de categoría y ya va a haber equipos de toda índole... ...vamos a tener equipos al estilo de Lubrico Deportiva totalmente amateur... Eh, ...de arriba a abajo y, y se va a medir a conjuntos eh, que bueno ya tienen cierta tradición... ...cierta historia en lo que es el fútbol gaditano, equipos venidos a menos eh, también... Y e incluso equipos que eh, abonan nóminas a sus jugadores... ...es decir, que cobran... ...cosa que no ocurre, por ejemplo... ...en este ubrique Unión, Unión Deportiva... ...así que, bueno, pues eh, estamos a la expectativa... ...de ver cómo se va a desarrollar esta temporada... ...en cuanto a lo deportivo... ...un ubrique Unión Deportiva que se va a presentar este año... ...con importantes novedades en su plantilla... ...ha habido bajas, bajas sensibles... ...porque, por ejemplo... <coughs> eh, ...por hacernos una idea... Eh, ya jugadores como Dani Chávez, no va a estar presente en el Lubrico Unión Deportiva, todo un veterano y uno de los eh, pilares de este equipo. Álvaro González, el jugador juvenil que llegaba el año pasado al Lubrico Unión Deportiva en que muy poco tiempo se convirtió también en un referente en el centro del campo, como Pedro Pablo, que también deja este año la disciplina de Lubrico y Unión Deportiva. Lola, que el año pasado la verdad que tuvo un, digamos, un protagonismo casi mm, eh, testimonial ...en eh, mucho, mucho tiempo, en el dique seco... ...apenas pudo jugar algún, algún partido... ...pero siempre ha sido un hombre eh, fuerte... ...en lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva... ...como institución, a este Ubrique Unión Deportiva Señor... ...ha sido un jugador, una persona importante... ...en que hoy en día... Eh, ...ha posibilitado que hoy en día... ...Pues eh, Ubrique cuente con este equipo equipo Señor... ...y Lobo, que vamos a decir ya... ...de Antonio Flores, de Lobo que... Eh, ...el año pasado anunciaba que se iba a retirar esta temporada. Eh, saben cómo son estas cosas, luego se lo piensa, pero finalmente eh, pues eh, digamos los problemas de espalda, los problemas físicos y la edad que tiene el jugador Ubriqueño, pues han a, le han aconsejado que se debe de, debe dejar la práctica del fútbol de, de competición y bueno, pues esta temporada no va a formar parte del Ubrico Unión Deportiva, eh, del que sí lo ha hecho pues en estos últimos en estos últimos dos años en este caso pues eh, como decimos bajas sensibles las que va a tener el Ubrique Unión Deportiva y se van a intentar compensar con las incorporaciones eh, muchos de ellos no son caras nuevas, son ya jugadores que conocemos, por ejemplo es el caso de Ángel Román que vuelve este año al Ubrique Unión Deportiva uno de los eh, mejores delanteros que ha tenido Ubrique, eh, bueno, el, el fútbol ubriqueño en los últimos años y al que va a acompañar Peluca, que en principio parecía que no iba a formar parte de la plantilla esta temporada por motivos laborales, pero finalmente eh, pues parece ser que sí, que va a estar con el Ubrico Unión Deportiva esta temporada. Vamos a tener, por lo tanto, alante eh, en la delantera ubriqueña dos seguros de vida. Eh, junto a ellos vuelve también eh, Montero, que, como saben, la temporada pasada no militó en el Ubrico Unión Deportiva, decidió probar en el Juventud de Prado de Rey y este año vuelve con sus eh, compañeros veremos que aporte, pues lo que ha estado aportando precisamente al Juventud de Prado de Rey, que bueno, ha sido uno de sus jugadores más destacados en el tiempo en el que ha estado, ha estado jugando. Darío Lima, eh, relacionado con el Ubrico Unión Deportiva, eh, eh, pero que también por motivos, entre estudios y, y motivos laborales, estos últimos años pues, no ha residido aquí en Ubrique. Ha formado parte, por ejemplo, de la Palma B esta última temporada y este año ya que va a estar aquí, Eh, se incorpora la primera plantilla del Ubrique Unión Deportiva David Cantos es otra de las incorporaciones, jugador ubriqueño que eh, bueno, lateral que ha jugado en el Juventud de Prado de Rey en estos últimos años y que eh, pues eh, esta próxima temporada lo va a hacer con el equipo de, de su pueblo. Y cara nueva, podríamos hablar de pues eh, Luis Rubén, jugador de Grazalema Jesús de Cortes y Miguel Rondán son tres de los jugadores que ...que eh, también van a debutar este año... ...con el Ubrico Unión Deportiva... ...al resto... ...de una manera u otra... ...como hemos dicho... ...ligados al Ubrico Unión Deportiva... ...si no han jugado la, en la primera plantilla... ...en este primer equipo... ...lo han hecho en el filial... ...lo han estado muy... Eh, ...muy cercanos... ...pero... Eh, ...las caras nuevas... ...nuevas... ...podríamos decir que son esas... ...Luis, eh, Luis Rubén... ...Jesús sin sí, Miguel eh, ...Rondán... Eh, ...un Ubrico Unión Deportiva que... ...precisamente el pasado viernes... ...jugó su cuarto partido amistoso... ...de la pretemporada... ...lo hizo ante el Villamartín... ...y perdió por dos goles a cero... ...y este próximo miércoles... Eh, ...se medirá al Gédula... ...quien ubrique en las pistas de atletismo... ...un partido que va a servir... ...para presentar al equipo... ...ante su afición... ...este miércoles... ...pista de atletismo... ...9 de la noche... ...partido de presentación... del Lubrico Unión Deportiva Señor... ...ante el Gédula... ...y el domingo... ...pues ya tendrá... ...esa primera jornada de liga... ...ante el Jerez Industrial... ...enseguida vamos a estar hablando de eh, lo que ha sido esta pretemporada para Lubrico Unión Deportiva, de cómo se presenta este nuevo curso ya en esa primera eh, división andaluza. Y también tenemos que hacer referencia pues al resto de equipos, no solo de Lubrico Deportiva y al resto de disciplina deportiva. Y ahora me, me van a entender. Eh, en primer lugar, la noticia eh, más destacada de lo que ha sido esta pretemporada y de lo que va a ser el curso es el número de equipos que van a competir este año en las Ligas Federadas de Fútbol. El Ubric Unión Deportiva va a presentar un total de 10, o va a tener 10 eh, equipos en competición. Eh, perdón, 10 equipos en, en competición. En este caso, pues eh, va a tener el equipo senior, el equipo juvenil, que va a dirigir Ángel eh, Román, que por cierto, el pasado jueves también jugaba un partido amistoso en Villamartín, ...y vencía por tres goles a dos al Villamartín... ...con goles de Menacho, Oliva y Alex de la Torre... ...también la apuesta a punto del equipo juvenil... ...decíamos que además del juvenil y del señor... ...va a contar con dos equipos cadete... ...un equipo infantil, dos equipos alevines... ...un equipo benjamín y dos equipos prebenjamines... ...en total diez equipos... ...y a este hay que sumar que este año... ...se ha creado un nuevo equipo de fútbol... ...que va a competir en el grupo 6 ...de la tercera andaluza infantil... Hablamos del club deportivo ubriqueño, equipo que ya está constituido, que ya tiene su junta de directiva, que ya tiene su plantilla y que ya está entrenando y ya está preparando lo que va a ser esta temporada. Va a compartir grupo con el equipo infantil del Lubrique Unión Deportiva, por lo que al menos nos aseguramos dos derbis ubriqueños esta temporada en esta ...en esta categoría, sin duda... ...una de las noticias más destacadas... ...la aparición de este nuevo equipo... ...el Club Deportivo Ubriqueño... ...que va a estar llevado por eh, José Antonio García... ...y Alfonso García... Eh, ...este último como, como entrenador... En, ...en baloncesto... ...pues eh, también vamos a tener esta temporada... ...al igual que el anterior, cuatro equipos... ...pero obviamente los grupos... ...los grupos pues, suben, cumplen años... ...suben de categoría... ...el equipo de Juan de Dios Núñez... ...que el año pasado se proclamó campeón... ...del Provincial Cadete de nivel B... ...pasa enteramente a, a Junior... ...y va a disputar esta temporada... ...pues eh, en esa categoría, en categoría Junior... ...el equipo de eh, Juan Luis Esteban... ...que el año pasado fue campeón infantil de nivel B... ...este año, pues pasa todo el grupo a Cadete... ...pero ya no va a estar bajo la dirección de Juan eh, Luis Esteban, que se va a centrar únicamente en el proyecto de Liga EVA, en el proyecto del DKV San Fernando de Zimbis, al que ya dirigió el año pasado y este año pues, se va a dedicar exclusivamente a, este, a la dirección de este equipo. Va a ser sustituido por otro hombre de la casa, Ángel Pérez, que toma la rienda de este equipo cadete. El infantil seguirá con el, su mismo entrenador, con Pepe Domínguez Zapata y el minibásque femenino también volverá a tener a José Antonio Orellana como eh, técnico. Pues eso es lo que nos espera para la Liga de Baloncesto. Ya saben que la competición comenzará el próximo mes de octubre. Todavía estamos a un mes de que, de que arranque esa competición oficial para eh, el baloncesto ubriqueño. Más cosas tenemos que decir eh, en este sumario, que va a ser un poco más amplio de lo habitual. Llevamos mucho tiempo sin, sin poder hablar. Es obvio que hoy tengamos tantas ganas. ...esta tarde tenemos asamblea... ...del Comité Local de Fútbol Sala... ...asamblea extraordinaria... ...a partir de las ocho y media... ...en el Pabellón Polideportivo Municipal... ...pues eh, va a versar sobre la presentación... ...de la nueva temporada... ...y la inscripción para el trofeo... ...de la Peña Sevillista... ...que es ese torneo con el que... ...empieza la competición del Fútbol Sala en ubrique ...eh... ...el 22 de septiembre tiene previsto... ...que se dispute la primera jornada... ...de ese trofeo de la Peña... ...eh... ...sevillista... ...también hoy... Miércoles, hoy lunes, arranca o dará comienzo el noveno torneo de Feria 2018 Memorial Manuel Domínguez Coronil de Padel, que organiza el Club de Padel de Ubrique desde hoy y hasta el próximo día 7, hasta el viernes 7 de septiembre. También es el colectivo que quizás mmm, organice esa o más, más madrugador en cuanto a organización de actividades deportivas, eh, de sus propias actividades, el Club de Padel, ...que ya tenía preparado pues, lo que este torneo desde principios de mes de agosto... ...es decir, han hecho sus deberes a tiempo... ...y eso ha permitido que se pueda disputar durante esta semana... Un, ...este torneo de feria que va a contar con un número destacado de parejas participantes. Eh, además de, de eso, que digamos que son la, las citas más eh, eh, cercanas en el tiempo... En, ...en lo que se refiere a esta semana, el miércoles, por ejemplo... Eh, bueno, desde estas desde hoy ya se está disputando en Málaga y alrededores, Málaga capital y alrededores El Campeonato del Mundo de Atletismo Máster Vamos a tener al ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno en esta eh, en este Mundial En este Campeonato del Mundo, en principio parece que en dos, en dos modalidades deportivas Dos disciplinas diferentes, pero veremos a ver El miércoles, a partir de la una y media, va a participar en la prueba de cross Que va a tener lugar en Torremolinos Y si todo marchara bien, también estaría presente, eh, pero eso ya sería, el, el, pues no este fin de semana, sino el, el siguiente, en la prueba de, eh, de media maratón. En este caso se disputaría el, el día 16, la prueba de media maratón. Es decir, no este fin de semana, sino el, el siguiente. Eh, vamos a ver, vamos a estar pendiente de lo que haga este miércoles precisamente Francisco Javier Javier Moreno que va a representar a nuestro país, a España en este campeonato del mundo de atletismo máster que se celebra en Málaga. Y el miércoles también eh, la Diputación Provincial de Cádiz trae a Ubrique un torneo 3x3 que se va a celebrar en la cancha de la Reina Sofía. Va a ser este miércoles colabora el, el Cabo. Este miércoles eh, por la tarde pues traerá este torneo 33 eh, 33 por tres y no olvidemos que en los días 14 y 15 de septiembre se celebra una nueva edición de rally sierra de cádiz la vigésimo segunda edición puntual para el campeonato de andalucía de, de rally de asfalto y que también ese 15 de septiembre el lubriqueño Juan, eh, Juan lupenega va a estar en el campeonato de españa de callas de mar que va a tener lugar en este caso en castellón y este próximo fin de semana Tenemos el 8 de septiembre, eh, en este caso, el homenaje a Antonio Jiménez Quiles, subida a Sierra Nevada, olla de la Mora, una prueba puntual para ranking andaluz de ciclismo en ruta, en la que en principio están inscritos eh, Rafa Rincon, eh, también eh, José Miguel Bueno eh, y, y Paco Benítez. El 9 de septiembre, eh, este último Paco Benítez también estará, en la eh, sexta, octava edición del de, Gran Premio de Evo puntuable en este caso para la Copa de Andalucía de Ciclismo en Ruta. Hay que tener en cuenta que, como saben, eh, Rafa Rincón va liderando el ranking y la Copa, pero ha tenido una lesión en estos últimos meses que puede dar al traste con todo el trabajo realizado en estos meses anteriores. Vamos a ver, en, parece, ser, parece ser que ya está pues, eh, de nuevo encima de la bicicleta, vamos a ver si... Y bueno, pues le permite competir en estas últimas pruebas en las que se va a decidir pues el título tanto en la Copa como en el ranking andaluz que parecía que ya tenía en, en el bolsillo. Pues son muchos asuntos, ya iremos hablando de todos ellos poco a poco, porque tenemos el tiempo que tenemos. Hoy pues, nos vamos a quedar con el Ubricuión Deportiva Señor, va a ser en unos instantes. Antes nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.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 Teléfono 610-82-9022 karate Campón, te esperamos desde el 3 de septiembre En Papelería La Despensa te ayudamos a preparar la vuelta al cole En Papelería La Despensa ya estamos listos para la nueva temporada escolar Con los mejores precios garantizados ¡Oh, te ofrecemos todo el material necesario para la vuelta al cole y además fotocopias, prensas y revistas. Papelería La Despensa, los mejores precios en nuestras dos direcciones, Avenida Parlamentarios número 2 y Calle San Sebastián número 11. Ahorra en la vuelta al cole en Papelería La Despensa. casa ermita san antonio en enguriqueque su lugar de ensueño apartamentos con hidromasaje y acondicionados para pasar un fin de semana inolvidable preparamos para vosotros una estancia de lo más íntima en pleno casco antiguo casa ermita san antonio en un entorno privilegiado más información y reservas en el 625 44 94 28 o 625 44 94 27 ...atendemos también vía WhatsApp... ...Casa Ermita San Antonio... ...en Ubrique, su lugar de ensueño. Esta feria como cada año... ...su casa amiga, Barreguerita... ...permanecerá abierto a partir del mediodía... le ofrecemos los precios más bajos de la feria... ...además el mejor ambiente... ...y disfrute de nuestros lotes al mejor precio... ...media botella de manzanilla...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 50 minutos de la tarde vamos a meternos ya de lleno en materia. Se nos olvidaba algunos apuntes en, en ese amplio sumario que hemos realizado y es que bueno, en estos últimos meses, en los meses de verano, en esta última semana no ha habido tanta competición deportiva, pero lo ha habido, pero cita ha habido ha habido, al menos eh, este pasado fin de semana, una cita interesante que ha tenido lugar en Extremadura, en este caso eh, relacionada con el mundo del, del ciclismo. Se trata del Campeonato de España de Mountain Bike, pero eh, la modalidad de maratón ha tenido lugar en la localidad cacereña de Logrosan y se ha tratado de la Titán Villuercas, una prueba de indudable dureza porque eran un total de 106 kilómetros ...y 3.500 metros de nivel positivo... ...tuvimos una participación... ...o la participación de un ubriqueño... ...en este caso el corredor del... Eh, ...Aqualíder Centauro Bikes... Eh, ...Andrés Cintado Romero... ...que terminó en la posición 86... ...de la General y décimo segunda... ...de su categoría Master 40... ...a 6 horas nueve minutos... necesito nueve segundos perdón... ...seis horas nueve segundos... necesito para cubrir esos 106 kilómetros... ...el vencedor en su categoría... ...fue Fernando Torres... Eh, ...que lo hizo en 5 horas, 24 minutos, 50 50 segundos. También quisiéramos destacar que ya están abiertas las inscripciones... ...tanto para la eh, Carrera Popular de las Nutrias Pantaneras... ...que tendrá lugar el último, sábado del, el último domingo del mes de octubre... ...cumpliendo su 25 aniversario... ...como de la décima travesía de Mujeres Ronda Ubrique. Esta última, recuerden que está la inscripción abierta en la Trastienda... Y hay que tener en cuenta también que las plazas vuelan, así que aquellas, que, aquellas interesadas pues no tarden en hacerlo. La travesía va a tener lugar el próximo 13 de eh, octubre. También, mmm, volviendo de nuevo al Club Atlético Nutrias Pantaneras, eh, nos han comunicado que eh, bueno, van a volver a poner eh, a disposición de aquel que esté interesado eh, van a poner un autobús para la carrera nocturna del Guadalquivir, Eh, para todo aquel, aquel que quiera asistir, tanto para aquel que quiera correr como acompañantes. La inscripción va a estar abierta en el estanco del Paseo del Prado desde el día 10 de septiembre hasta el 19. El precio es de 26 euros, incluye en estos 26 euros comida, bebida, eh, más la inscripción a la, a la carrera. Aquel que ya esté escrito, pues también puede eh, entrar en, en este autobús. Eh, serán 20 euros, incluir, bueno, entraría la comida y la bebida y el desplazamiento. La inscripción obviamente no, eh, 20 euros. Y los acompañantes que también quieran asistir, pues también eh, al precio de, de 20 euros. Pues ya saben, carrera nocturna del Guadalquivir, que será pues, eh, pues eh, a mediados de este mes de, de septiembre, por cierto, 20.000 plazas, 20.000 plazas. Y, eh, dorsales se van a poner a disposición de los de los corredores, casi nada. Y, y ya por último destacar que hace un par de fines de semana se disputaba el train nocturno Virgen de las Piedras en Villaluenga y que el lubriqueño Francisco Pazos conseguía la segunda posición, una carrera de 35 kilómetros nocturna, eh, la segunda posición, Dani Román la quinta y y Rubén Torres, la décima fueron los corredores subriqueños más destacados hubo más, obviamente en categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela fue tercera Bueno, dejamos estos asuntos y nos vamos a meter ya de lleno en el fútbol, porque es el tema que nos interesa en este primer eh, programa de la nueva temporada, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos a la vuelta de la esquina el inicio ya de la, del campeonato liguero, y toda nuestra atención en el ubico Unión Deportiva, señor. Vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Domínguez, que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Llegó la, la hora de la verdad y, y esta semana, como decimos, ya comienza la, la andad, andadura del Lubrico Unión Deportiva en esta primera eh, andaluza. Os espera un curso emocionante, un, un curso, una temporada motivadora y sobre todo tenemos, eh, o tenéis a toda la, la afición a la expectativa, ¿no?, de lo que va a ser esta nueva temporada. Sí, ¿no? Pues sabemos que, que es un año ilusionante y muy bonito el que nos espera por delante y esperemos cumplir las expectativas que se están montando en torno al equipo ¿no? uh -huh. por cierto que el, el viernes se disputasteis el cuarto partido amistoso de pretemporada en Villamartín, ¿Cómo, ¿cómo fueron las cosas? pues la verdad que fue un partido donde no es que estuviéramos tan mal del todo no pero un poco nos faltaba estar no que es normal que nos falte en estos momentos donde estamos de la pretemporada y, y se notó que ellos estaban un poco más rodados que nosotros bueno uh -huh. Dijimos que es un, un buen partido para para medirse también a, a los rivales, porque recordemos que Villamartín va a ser un equipo que se vaya a medir esta temporada, ¿no? Sí, claro. Eh, y un equipo de, el cual lleva tres o cuatro años quedando la parte de alta de la, de la primera andaluza, ¿no? Así que sabemos que iba a ser un buen toque para ver y, y nada. Vimos, que, vimos lo que nos puede esperar durante este año. Una buena piedra de toque de lo que... Va a ser esta esta temporada eh, Miguel, supongo que eh, Como tú dices, con el equipo a medio gas Porque todos juntos eh, Lo que es la plantilla Llevaréis eh, pocas semanas entrenando, ¿no? Pues sí, la verdad que llevamos Lo, lo que es completa todo toda la gente Pues desde el día 20, ¿no? Con el tema de las vacaciones aquí en la localidad Pues el, sabemos el programa que tenemos Puesto que lo llevamos ya sufriendo Unos cuantos de años y, y desde el día 20 pues sí que empezamos a trabajar Más fuerte y con todos los contos que es lo que decimos nosotros, ya está de un equipo amateur, pues sus jugadores tienen vacaciones, lo, es lo lógico y es lo difícil, ¿no? Eh, el poder concentrarlos a todos, eh, pues con mucha atelación. Bueno, ya lo hicisteis en, en temporadas anteriores y, y bueno, pues digamos que esta temporada parece que se lo habéis tomado con más filosofía, ¿no? Esto de la pretemporada. Sí, no con más filosofía, ¿no? Sino que sabemos el problema que hay, entonces pues no podemos, ante eso no puedes hacer nada, ¿no? No lo va a decir a un chaval que... Que no gana ni un duro por jugar furbo y tiene dos semanas de vacaciones al año que, que no puede ir de vacaciones puesto que tiene que estrenar, ¿no? Pero bueno, creemos que no tampoco es un problema gordo puesto que ya otros año nos ha pasado y lo uh hemos -huh. sabido sacar hacia adelante. Uh -huh. Miguel, en lo referente a la, a la pretemporada, como como comentábamos antes, habéis medido sobre todo a equipos de, de, esto, de vuestra categoría, ¿no? De esta primera andaluza, excepción del Eh, bueno, del Cádiz, el Cádiz B, equipo de, de tercera Habéis jugado con el Ronda, que está en la primera andaluza de, de Málaga eh, El juvenil del, del, del Huea Serra de Cádiz, ahora al, al Villamartín eh, Supongo que eh, la idea principal es ver lo que se vaya a poder ir encontrando este año en la primera andaluza ¿Qué te espera? Pues para eso han sido otros partidos, ¿no? para más o menos... ...el nivel que pueda ver en, en esta primera Andaluza... ...y hemos comprobado que... ...que equipos que quieran jugar al fútbol... ...equipos que... ...no nos vamos a esperar... ...equipos como el año pasado... ...pujeron aquí mucho a jugar... ...el antifúrbol, ¿no? Y... ...y nada, sabemos que va a ser... ...año difícil y... ...pero que... ...que podremos sacarlo hacia adelante sin problemas, creemos. Uh -huh. ¿Crees que va a haber tanta diferencia de nivel... ...con respecto a la segunda? Va a haber sí, mucho. seguramente, pues claro que sí la habrá, ¿no? Sobre todo los equipos que estén arriba, puesto que, que que son equipos que van a contar con una gran masa social y, y que disponen de, de lo más importante, ¿no?, que es dinero. Uh -huh. Pero bueno, nosotros, con la ilusión que nosotros tenemos, seguro que no la tendrá ninguno. Uh -huh. lo, lo que comentábamos antes, eh, condiciones muy diferentes la de los equipos que hay en esa primera andaluza, Bueno, hay conjuntos como como vosotros como el, por ejemplo el Alcalá del Valle también recién ascendido, ¿no? Equipo totalmente amateur eh, que incluso cuesta dinero a los jugadores, se va a medir a, a equipos de vuestra digamos con ese modelo, pero también a, a equipos históricos de la provincia venidos a menos y, y equipos que tienen en nómina jugadores, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Uno de los mayores ejemplos pues lo va a mate este fin de semana, ¿no? Que jugamos con Área Industrial, un equipo que quedó el año pasado estuvo casi hasta la última ronda de los play para ascender y un equipo que todo el mundo lo conoce y sabe lo que se maneja, ¿no? Sin que... Pero que no... Que no tiene que ver nada eso puesto que, como te vuelvo a decir antes, nosotros con el trabajo y la elección que tenemos pues seguramente conseguiremos los objetivos. Uh -huh. En cuanto a lo que va a ser la, la plantilla para esta temporada, ¿podemos hablar de pequeña revolución? Sí. No, de pequeña no, de gran revolución, ¿no? Son... Si te pones a la cuenta, los jugadores que han salido pues son casi todos titulares, ¿no? Uh -huh. Exceptuando el caso de Lola, que el año pasado pues tuvo menos minutos, ¿no? Los demás eran todos titulares, ¿no? Hablamos de Gárbaro, hablamos de Xave, de Lobo, de Pedro Pablo y... Pero bueno, los que han llegado estamos totalmente confiados en que pueden rendir igual que ellos o incluso mejor. Uh -huh. Es eh, lo que decíamos nosotros, cinco salidas muy importantes... Eh, no solo en lo deportivo porque si bien tú comentas lo de lo de lola no que el año pasado por pues, por diversos motivos pues no gozo de, de continuidad no estuvo mucho tiempo en el dique seco pero ha sido también un jugador fundamental en el eh, para que este proyecto para que lrique unión deportiva señores exista hoy no sí claro sabemos todo el trabajo de esola no y no que haya sido sino que siguega ¿no? Uh -huh. este año pues del terreno de juego pero Lleva otros asuntos y sigue siendo uno más de la plantilla, ¿no? La única diferencia es que, que no va a ser jugador. Pero por lo demás, pues claro que es un, una parte importante de este proyecto. Y con Lobo lo habéis intentado hasta el final, ¿no? Sí, Lobo, bueno, lo hemos intentado y lo ha intentado él, ¿no? Pero ya el médico, pues, le ha dicho ya que, que debe de parar, ¿no? Pero que conociéndolo no te, no te extrañe que incluso dentro de tres o cuatro meses por pues, lo volvamos a ir jugando, ¿no? Conociéndolo. Uh -huh. Pero bueno, y de aquí mandarle que se recupere lo más antes posible y, y darle un fuerte abrazo. Uh -huh. Las otras bajas, pues, son de por motivos diferentes. Al, Álvaro y, y Pedro Pablo, pues, por motivos de estudios, ¿no? pasan a... Sí, Álvaro se iba a estudiar a Sevilla, ¿no? Y aparte va a en, en el nervión de división de no juvenil uh -huh. Una buena oportunidad para él y esperemos que, que le salga todo perfecto, ¿no? Y el caso de Pedro Pablo, pues, ha decidido... ...que va a estudiar y, y nada, respetarlo y, y de hacerle lo mejor a ambos. ¿Y Dani Chávez? Que no podemos olvidarnos de él. Sí, ¿no? Dani Chávez, sabemos los motivos laborales de él, ¿no? Y, y sabemos pues que era muy importante, ¿no? Tanto dentro del campo como dentro del vestuario, ¿no? Pero esperemos que, que los que hayan venido pues lo podremos suplir. Uh -huh. Y luego vamos a tener en torno a unas 8 incorporaciones... Eh... Pero casi todos ellos conocidos, ¿no? Vuelve Ángel Román y Montero, que ya han formado un plan, eh, parte de la plantilla en otra en otra temporada. Y lo que ha, lo que va a ser la, lo que es la sorpresa de última hora, Peluca finalmente sí va a estar con vosotros, ¿no? Sí, ¿no? nosotros sabemos las limitaciones que tenemos aquí porque casi todos los jugadores son del pueblo, ¿no? Pues por eso casi siempre puede estar entrando uno u otros, pero siempre que hacen los mismos, ¿no? Y la verdad que sí, que Montero sabemos todo lo que nos puede aportarnos Y Ángel Román que vamos a decidir, ¿no? Y la mejor noticia fue, una de las mejores noticias, pues, fue que Peluca pues, volvió a Ubrique y iba a disputar la temporada anterior con nosotros. Ajá. Lo que sí parece que sea que la delantera va a estar cubierta para la próxima temporada. No va a ser un quebradero de cabeza, ¿no? No, tanto la delantera como el centro del campo, lo mejor donde vamos un poquillo más corto este año es, es en defensa, ¿no? Pero que con los defensas que tenemos, pues iremos buscando las mejores soluciones. Ajá. Junto a eso se, se incorporan este año eh, Darío darío Lima, que el año pasado estuvo en La Palma B, que siempre ha estado muy ligado a vosotros, no sé si llegó incluso a debutar eh, cuando estaba en edad juvenil con el primer equipo, pero que, bueno, vuelve a casa, podemos decir, ¿no? Sí, Darío también, ¿no? Temas de estudio ha estado fuera unos cuantos de años y, y ahora que está aquí en Ubrique, pues... Ha vuelto, ¿no? También esperemos que aporte lo mejor de sí y, y que nos dé mucha mucho, mucho alegría. Uh -huh. Y las incorporaciones, que podemos decir, caras nuevas. David Canto, que es ubriqueño, pero que bueno ha militado en el, en el juventud de Prado de Rey este año ha decidido volver al equipo de su, de su pueblo. Bueno, una, una, una aportación en defensa, yo creo que juega de lateral, ¿no, David? Sí, de lateral, puede utilizar también de Fentano, pues es lo estoy diciendo, de... Lo que tenemos, pues, la defensa tenemos son todos polivalentes, ¿no? Y esperemos que, que David, pues, también haga un gran año. Uh -huh. Y los nuevos, háblanos de eh, Luis ru Jesús y Miguel Rondán. Pues los dos son medio centro, ¿no? Y Miguel de la parte de arriba, ¿no? Uh -huh. Los dos, tanto Luis como Jesús, pues, no han, no es que nos hayan sorprendido, ¿no? Sino que nos han dado una buena impresión y, y sabemos que, que van a dar muchos frutos, ¿no? Y ahora tiene que ir cogiendo... La otra vez, antes de lo que es estrenar, jugar y eso, pues toco, ha gastado mucho tiempo parado y también que creemos que también nos puede aportar. ¿Cómo habéis logrado captar a estos jugadores? Ya decimos, tú lo, tú lo has comentado antes, eh, tiráis sobre todo de, de jugadores de Ubrique, que vengan ya jugadores de otras localidades a jugar aquí, como decimos, sin sin cobrar y sin nada, es mucho más complicado. ¿Cómo habéis logrado eh, que se incorporen a vuestro proyecto? Pues, todo, pues lo primero porque son... Son jugadores comprometidos, ¿no? Que lo que les gusta jugar fútbol, ¿no? En ningún caso nos han pedido nada y, y eso es lo importante, ¿no? Porque la verdad que es un mérito lo que hacen de bajar tanto de Grazalema como de corte hacia aquí, ¿no? Pues es un mérito y la verdad que es de agradecer. Ajá. ¿Pero lo habéis pingado ustedes a ellos o, o ellos son los que se han ofrecido? Sí, no. Nosotros hablando, ¿no? Tanto nosotros con ellos como como ellos con nosotros, ¿no? Ajá. Pero que la verdad es que sí, que que no ha sido tampoco muy difícil convencerlo con, con las condiciones que le hemos dado. Uh -huh. eh, recordemos, Luis eh, luis Rubén es graza alemeño y Jesús es eh, de, de corte, Miguel Rondán de Villamartín, ¿no? Exactamente. Uh -huh. En comparación con el año pasado, con estos cambios, eh, Miguel, ¿qué, ¿qué crees que ha ganado el equipo? Pues hemos ganado, ¿no? En... Bueno, todavía no sabemos lo que hemos ganado, puesto que... Hasta claro, cuando vamos a ver lo que hemos ganado, ¿no? Pero uh -huh. creo que hemos ganado ilusión, jugadores que traen, que tienen muchas ganas, ¿no? Compromiso y, y, como te he dicho, con eso pues a lo mejor se suplen otras carencias que tengan todos, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente si te preguntamos que, que ha ganado el equipo, mmm, obligatorio es también preguntado qué crees que ha podido perder, ¿no? Con esas ausencias, esas bajas, ¿no? Para la próxima temporada. obviamente sí, claro. Hemos perdido... Como te he dicho anteriormente, pues creo que hemos perdido a menos un poco de fuerza defensiva, ¿no? Pero todo todo empezará a ver lo que hemos perdido, lo que hemos ganado a partir de este domingo. Pero bueno, antes antes de este domingo tenemos el, el partido de presentación, ante la afición que se estaba haciendo esperar y que va a tener lugar este miércoles, ¿no? Sí, el miércoles 9 de la noche contra Gézula en las pistas de atletismo, ¿no? Va a hacer la última prueba antes del domingo y, y nada, pero los amistosos como estamos haciendo hasta ahora es para probar cosas y... Y como si fuera un entrenamiento más, ¿no? La verdad es que cuando llega ya los fuertes este próximo domingo. El interés, el interés de la afición sobre todo es ver a los nuevos jugadores, ¿no? A ver sí, claro, se, se está vuelve. claro, los ¿no? van a ver seguro puesto que, que van a, vamos a jugar todos, ¿no? Vamos a disponer todos de minutos y, y es como te estoy comentando, va a ser un entrenamiento más, pero con un, con un partido de por medio. En líneas generales, ¿estás contento con la pretemporada este año? Sí, no nos podemos quedar, ¿no?, con todos los problemas que hemos tenido durante el verano, pero sí, estamos contentos, ¿no? Todavía queda esta semana y, y creo que vamos a llegar domingo, si no vamos a llegar 100%, creo que podemos llegar sobre un 80-85% y estaremos para el domingo, ¿no?, uh -huh. que es normal, puesto que no creo que todos los equipos den al 100% en estas primeras jornadas. ¿Se acoplan bien los, los nuevos? No creo yo que haya problema de adaptación, ni mucho menos, ¿no? No, no, están ellos están totalmente integrados en el grupo y... Y también se nota dentro del campo, ¿no? Así que, que no creo que tengamos problemas con ello. Uh -huh. Y ahora mismo, como como está el equipo de cara a ese estreno liguero de, del próximo fin de semana? ¿Tienes pues a todos es, pues, disponibles? Eh, ¿Alguno tocado? Sí, no, ahora mismo tenemos todo menos la base de Fran, uh -huh. que está también trabajando ayer en Gras Alemán y ahora ya termina la semana que viene, ¿no? Tampoco ha podido estrenar durante todo el verano, pero que igual que el año pasado, ¿no? Pero te estoy diciendo que... ...que sí. todo esto no nos juegue de nuevo, ¿no? Y me decía ya con muchas ganas, ¿no? ¡Ojo! Ya ve ...pues imagínate, ¿no? Pero ya... ...ahora ya, también lo que hay que hacer es trabajar fuerte esta semana... ...para intentar llegar el domingo lo mejor posible. Uh -huh. el, bueno, ¿todavía tenéis que confirmar la hora o ya, o ya la sabéis? Pues eh, me la acaban de confirmar y es el domingo a las seis de la tarde. Uh -huh. Domingo a las 18 horas ese estreno del Lubricuñón Deportiva... En la primera andaluza que no va a tener lugar aquí en Ubrique, eh, va a tener lugar en el campo de la juventud en Jerez, donde se va a, a medir al Jerez Industrial, como tú comentabas antes, un histórico que va a ser vuestro primer rival con el que vais a... Eh, bueno, precis precisamente iba a jugar con, e con ellos en pretemporada, ¿no? Al final, eh, después del sorteo del calendario, no sé si fuisteis vosotros, si fueron ellos, si fuisteis los dos, decidisteis que no era buena idea, ¿no? No, pues fueron ellos, puesto que teníamos el trofeo cerrado. ...con ellos y nos dieron que... ...que al hacer sorteos... Y, ...y haber coincidido en la primera jornada pues... ...no querían jugar el partido ¿no? Uh -huh. ...y... Uh -huh. ...y nada, pues no se jugó y, y fuera... ...no hay nada... ...ni que cabrearse ni nada de nada... ...era un partido, un trofeo que se iba a jugar a en Ubrique precisamente ¿no? ...no, no, era el trofeo de ellos que lo llamaban ah. Juan Jerez... ...allí con ellos ¿no? Uh -huh. ...pero bueno, no pasa nada... ...buscaron nuevo, nuevo rival... ...¿qué, qué conocéis de, de este equipo Miguel? Pues la verdad es que no conocemos mucho, ¿no? Tenemos algunos informes, pero de los del año pasado, que es como si no tuviéramos nada, puesto que el equipo del año pasado tienen seis o siete jugadores sancionados de larga duración, ¿no? Así que no van a poder disputarlo y, y están casi igual que nosotros, pues casi siendo un equipo nuevo. Uh -huh. Recordemos que el año pasado hubo, pues en esa fase de ascenso, algún que otro problemilla, con creo que fue con el, eh, con el Bazán. ¿Puede ser? Sí, exactamente, con el Bazán en las semifinales del play-off ¿no? uh -huh. Y tienen unos cuantos arrestados Ese partido terminó como el Rosario de la Aurora Porque, eh, eso para que nuestros oyentes eh, lo sepan El sistema de ascenso para esta categoría, para División de Honor Es una liguilla entre los cuatro primeros clasificados Solo puede ascender un, un equipo La verdad es que eh, complicado, complicado ¿eh? El, el ascender ya a partir de estas categorías, ¿eh, Miguel? Hombre, pues ya ves, tienes que jugar una liga entera, ¿no? Que es ante los cuatro primeros y luego batirte cara a cara con, con los cuatro mejores de la categoría, ¿no? Pero al igual que es complicado, eh, al mismo tiempo tiene que ser bonito y, y con esa ilusión es con la que vamos a partir, ¿no? Ajá. Nosotros nuestro primer objetivo es mantenernos y, y si podemos estar ante los cuatro primeros, pues, pues bienvenido sea. Para hacernos una idea, equipos como este Gérez Industrial, Chiclana, eh, otros equipos que, como hemos dicho, histórico con bueno, con, con un buena, una buena base económica, pues le, les cuesta les cuesta bastante, ¿no? Es salir de este pozo, digamos, para ellos, que es la primera andaluza. Eso nos da una sí, idea claro, de la dificultad hay, que hay, ¿no? Claro, hay equipos que, que su objetivo principal, pues, respecto a los presupuestos que tendrán, pues será nada más que el ascenso, ¿no? Nosotros, ese no es nuestro objetivo, nosotros es mantenernos y... Y todo lo, lo, lo que vaya viniendo, pues si va llegando, pues bueno, eh ¿Y qué, ¿Y qué tipo de partido te esperas el domingo? Pues un partido característico de la fecha que estamos, ¿no? Seguramente será un partido muy difícil, donde ellos saldrán como lo hay con su casa, con, querer conseguir los tres puntos, ¿no? Y nosotros pues tenemos que hacer un partido muy serio, ¿no? Y muy bien y saber lo que tenemos que hacer para poder traer algo positivo de allí de ERE esta primera andaluza va a contar este año con 18 equipos Como hemos dicho la, la primera jornada este fin de semana la última el último fin de semana de mayo eh, qué análisis eh, análisis hacéis de lo que es esta primera andaluza se habéis medido ya como hemos dicho a un equipo como, como el villamartín eh, a otro de primera andaluza en málaga como es el, el ronda eh, en esos partidos eh, bueno se ha notado quizás que ustedes sois un recién ascendido o no hay tanta diferencia en realidad un poco hay tanta diferencia, ¿no? En Ronda fuimos totalmente superiores a ellos, ¿no? Sino que tuvieron dos, creo que los dos goles que nos metieron fueron los dos únicos disparos que nos hicieron, ¿no? Y en Villamartín sí fue al menos un poquito más superior que nosotros, pero pues, también porque nosotros llevamos cuatro días estrenando seguidos muy intensos, ¿no? Y creo que también pasó factura, ¿no? Pero no creo que que que fueran tremendamente superiores a nosotros. No sé, sí, claro, aquí en estos partidos el resultado muchas veces es secundario, porque es lo que tú comentas, aquí es lo que se trata de probar y de ver a lo de verlo, digamos, el pro, la progresión de los jugadores, la evolución de, eh, del equipo y ahí quizás es donde, bueno, el entrenador se da cuenta, ¿no? De de más o menos te puedes hacer una idea de lo que te puede esperar en la temporada, ¿no? Si Villamartín que es uno como tú dices, uno de los equipos de arriba, pues más o menos se muestra que es casi del mismo nivel que vosotros eh al menos es un dato esperanzador eh, pues para ese objetivo que tú comentabas de, de permanecer este año, ¿no?, en la categoría. No, sí, está claro que, que sabemos que Villamartín, por eso nos gusta jugar con estos equipos así, ¿no?, para ir sabiendo más o menos el techo que puede tener este equipo, ¿no? Y es como te he dicho, yo creo que, que fue una buena prueba para nosotros y donde sacamos unas conclusiones positivas. Uh -huh. del resto de, de equipos eh, de la categoría, ¿quiénes crees tú que van a ser los que van a estar este año ahí dominando la el, el cotarro, dígame? Pues seguramente que esté ahí la industria, ¿no? este Trebujena, que lleva también unos cuantos años casi arriba del tono también ha jugado este año estará Balón de Cádiz seguro que tiene tener con equipo los equipos de ciclanes uh -huh. y los equipos que llevan ya ahí unos cuantos años, ¿no? más los equipos que hemos subido, que seguramente también tendremos mucho que decir. Precisamente lo has comentado, el Chiclana va a ser el, el primer rival en casa, el próximo fin de semana, supongo que domingo de feria, ¿no? Bueno, domingo posferia... No, post, domingo -feria. feria es, jugamos con el torno. Ah, el torno. Uh -huh. Con eh, el torno en la segunda jornada. La segunda jornada, y, y ese va a ser, digamos, el, el, el estreno en casa, ¿no? Eh, ¿tenéis algo, preparado algo especial para, para ese primer partido en esta categoría? No, la verdad que no, ¿no? O sea, eso no, no esto no son partidos para hacer fiesta ni nada ¿no? partidos para intentar conseguir los tres puntos y, y nada especial, trabaja durante la feria que también tiene sus problemas ¿no? uh -huh. y nada, llega lo mejor posible también hace encuentro pero primero pensamos en la industria que todavía el torno está muy lejos claro uh -huh. Bueno, el torno además es un, es un viejo un viejo conocido que ya estuvo con vosotros también compartiendo categorías eh, hace un par de, de temporadas. Eh, los abonos, Miguel, ¿qué tal? ¿Se, se acercaréis a ese eh, límite, que bueno, ese objetivo que se pusisteis de 700 abonados? Pues en, en ello estamos liados, ¿no? Manos a la obra para intentarlo, ¿no? Llegamos la venta por ahora va bien, ¿no? Pero esperemos que que siga la gente creyendo y, y compre el abono, ¿no? Uh -huh. lo, lo cierto es que la mayoría de la gente lo, lo va renovando sin problemas, ¿no? O... Sí, sí, no sí, todos los años vendemos un buen número de abono, ¿no? Nos pusimos este año la cifra de 700 uh -huh. para pa hasta nosotros mismos apretando un poquito para intentar sacarlos, ¿no? no cae en la dejadera y en la, la flojera si vendo la cantidad que el club dice ya... Ya no vendo más, ¿no? Esto eh, todo es de todos nosotros y, y tenemos que, que arrimar el hombro todo y dar lo mejor de nosotros. Y muy importante porque el, el haber subido de categoría supone también mayores mayores gastos, ¿no? Y, bueno, a ello responde también lo que ha sido la subida de precio del abono, ¿no? Sí, claro. Nosotros ahora este año, pues, sí, no sube todo, ¿no? Arbitra, los desplazamientos, todo, ¿no? Así que creo que, que por cinco euros tampoco... Tampoco se nos está quedando nadie, ¿no? Tú imagínate que el abono de, del Villamartín son 40 euros, ¿no? Uh -huh. Así sí. que no creo que esté mal el precio que tenemos. Uh -huh. Y recordar que, bueno, están a la venta cualquier componente del, de la plantilla, del equipo de Lubrico Unión Deportiva, se ponen en contacto con él o, o, y os facilitará en este caso ese, ese abono, pero ¿hay algún pin, punto fijo donde la gente lo pueda adquirir? No, no, no. Eh, punto fijo no tenemos, puesto que... Los vamos vendiendo nosotros y, y no tenemos un local, por ejemplo, para donde podamos estar, ¿no? También estamos todos trabajando, sin que a todo el que está aquí metido dentro del equipo, el que quiera el bueno pues que se pongan contacto con él. Uh -huh. Miguel, ¿y cómo os habéis apañado para cubrir el, el presupuesto de esta temporada? Pues igual que llevamos estos años atrás, ¿no? Vendiendo abonos, publicidades con los patrocinadores y dando muchos zapatazos, ¿no? Así que... Que, como te he dicho antes, pues no es nada, nada nuevo, ¿no? Sabemos, ya con cada año, pues vamos cogiendo más experiencia. ¿Hay algún sponsor que, que os vaya a apoyar esta temporada? Pues sí, ¿no? La verdad es que tenemos tres sponsors más potentes y ahora mismo todos los patrocinadores, ahora mismo que no me lo acepto de, de memoria, ¿no? Pero los uh -huh. sponsors, los que vamos, por ejemplo, la blusa en lo que sí. es la ropa deportiva toda, pues va a ser Artilar, que sigue con nosotros, ¿no? El Centro Médico de la Sierra y Varada. Ajá. Uh -huh. Esas son los, digamos, las, las empresas que en medida de, de sus posibilidades los que colaboran con este proyecto de Lubrico Unión Deportiva, insistimos, el, el presupuesto ha aumentado. ¿De qué presupuesto estamos hablando esta temporada? Pues son unos 5.000 o 6.000 euros más caros que el año pasado, ¿no? Uh -huh. Así que, pero nosotros intentando recortar los gastos para que no sea lo menos posible, ¿no? Pero que no creo que tengamos problemas para cubrir el presupuesto. Ajá. Uh -huh. Pues nada, pues eso es lo que nos espera para, para esta temporada en líneas generales, lo que ha sido la pretemporada y para lo que va a ser ya el inicio del campeonato liguero este domingo, a las 6 de la tarde en el campo de la juventud, eh, Jerez Industrial, Ubrique, Unión Deportiva, casi nada, empezáis eh, a lo fuerte, ¿no?, eh, el debut en esta en esta primera andaluza. Lo vamos a dejar sí, está... a... Eh, sí, perdona, Miguel. No, no, que sí, que está claro que va a ser un partido fuerte, ¿no?, como dices, ¿no?, con un plato fuerte, pero bueno. Estamos, ...no tenemos ningún tipo de miedo de tener que empezar debutando allí en Leré. ¿Quién dijo miedo? Quizás eh, tengan que tener miedo ellos, ¿no? Viendo lo que ha hecho el equipo estos últimos años... ...si estáis, a, digamos, a vuestro nivel, sin duda eh, ese objetivo... ...porque, como tú nos comentaba antes, el objetivo principal es la permanencia... Eh, ...el permanecer en esta primera andaluza ya sería un éxito en esta primera temporada... Y, y no hay que buscar otra cosa, ¿no? Ya lo que tenga que llegar, llegará. Que, por cierto, eh, vaya a tener aquí viejos amigos y conocidos, ¿no? Eh, Guadiaro, un equipo con el que siempre había mantenido muy buenas relaciones, precisamente está en esta categoría, ¿no? Sí, volvemos, vamos a volver enfrentándonos, ¿no? Tanto con Guadiaro, con BD, con equipo... Tarifa. De la mitad de los equipos que están aquí, pues, con la verdad, hemos jugado ya con ellos en años anteriores, ¿no? Hombre, mm. seguramente eso este estamos muy cambiados todos ¿no?, pero que son equipos que ya sabemos que ya los conocemos uh -huh. y eso, eso siempre siempre es una, una ligera una ligera ventaja Eh, decimos Algeciras B, Bejer, eh, Tarifa pues todos esos equipos con los que esta temporada y el año pasado y la temporada pasada también eh, pues compartisteis eh, categorías Bueno, que lo dejamos aquí Miguel que te damos las gracias por habernos atendido en este primer programa de, de la temporada eh, que ya tenemos al equipo un file para lo que va a ser este curso y que el domingo pues estaremos pendientes a lo que ocurra ahí en, en Jerez ¿eh? Pues venga, tú, muchas gracias... ...muchas gracias a ti, un abrazo Miguel, hasta luego... ...venga, hasta luego... ...6 y 20 minutos... ...vamos a aprovechar estos... ...últimos minutos para ponernos al día también... ...en lo que ha sido este mes... ...de verano, recuerden por ejemplo... Y vamos a cambiar radicalmente de deporte Ahora volveremos con el fútbol Pero que eh, tenemos que destacar que a finales del mes de julio Se celebraba una nueva edición de ese torneo de verano de baloncesto Un torneo de verano que nos dejó como campeón Al equipo de Piel Ford Que ganó por 41-46 a En la, finalis, eh, la finalísima oasis Lounge Un partido muy igualado Con alternativas en el marcador Y que se terminó decidiendo En los últimos eh, minutos eh, Por su parte Eh, lo que es la, el partido por el tercer y cuarto puesto Se lo adjudicaba eh, el equipo de Wild Zurrapas Que se enfrentó a Cabu Kitt y, y en esa final en la que venció por 51 a 58 eh, Un encuentro en el que se impuso esa veteranía del Wild Zurrapas Y de esta manera la clasificación final de este eh, trofeo O este torneo de verano de baloncesto quedó así, primero Piel Pielfor, segundo Bases Laun, tercero Wild Zurrapas, cuarto Kabukitz, quinto Grazalema y sexto El Refugio. De la misma manera también tenemos que hablar de eh, un torneo de una maratón femenina de fútbol sala que se disputaba eh, en Olvera hace ya pues más de un mes. Eh, una maratón en la que participaba el equipo, de, eh, el equipo ubriqueño de fútbol sala femenino Fan and Basics, que conseguía proclamarse subcampeón, un torneo en el que participaron un total de seis eh, equipos. En la primera fase de liguilla el equipo ubriqueño consiguió dos victorias y tres empates con lo que eh, finalizó en la segunda plaza de la clasificación. En semifinales se midieron a uno de los favoritos, Algeciras, equipo al que consiguieron superar en la tanda de penaltis y en la finalísima se enfrentaron al equipo de Chate formado por jugadoras de, de la comarca, podríamos decir de Arcos, de Prado de Rey a, y alrededores un partido igualado intenso, Chate se llevó la victoria por un ajustado 2 a 1 y en lo que se refiere ya a los trofeos individuales por ejemplo a la Domínguez se llevó el trofeo a la mejor jugadora del torneo mientras que su compañera Talía Sánchez se llevó el trofeo a la portera Eh, menos goleada eh, bueno este equipo de fútbol sala femenino lleva ya un par de años entrenando y este es el año en el que pretende ya dar el salto a la competición federada eh, esta temporada están eh, dirigidos precisamente por eh, Curro flores que es el entrenador de este de este equipo y bueno pues hasta ahora digamos que era equipo no era senior no era un equipo senior son sus jugador su jugadoras muy jovencita Y ya el siguiente paso, en el momento en el que se metan en competición federada, precisamente, o posiblemente, lo tengan que hacer ante jugadoras mucho más veteranas. Pues vamos a estar pendiente, porque puede ser otra de las noticias agradables de esta nueva temporada, la aparición o la vuelta, porque siempre eh, tenemos por ahí algún, algún equipo de fútbol, de fútbol sala femenino, la vuelta de un equipo de fútbol sala femenino ubriqueño a la competición, eh, al menos aquí en, en la Sierra de Cádiz. Otra cuestión también que teníamos por ahí pendiente Recuerden que eh, los días 21 y 22 de septiembre Se celebrará la cuarta ultra travesía de resistencia Gibraltar Ubrique que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos Eh, 200 participantes Van a estar En esta cuarta ultra travesía Unos 200 participantes La inscripción cerrada desde hace ya Mucho, mucho tiempo Por lo tanto solo era para recordar Que, que sigue adelante este, esta Iniciativa, esta actividad Que cada vez parece Que tiene más éxito eh, Sobre todo por la prontitud en la que Se agotan esas, esas inscripciones Algo que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años y que sin duda se ha convertido en una de las citas de referencia ya aquí no solo en, en nuestra localidad sino que podemos hablar a nivel provincial porque bueno pues es una ruta que incluye pues, cinco localidades eh, incluida precisamente la colonia británica de, de gibraltar eh, bueno seis localidades porque también hay que contar ubrique y, y en la que pues eh, últimamente pues bastante Eh, colectivos, instituciones también quieren apuntarse a sumarse a esta eh, actividad que, como hemos dicho, tiene ha tenido, de hecho, un gran éxito, al menos en esa parte inicial, la, la escrita. Luego le quedan los más duros, que son esos más de 100 kilómetros que separan por la ruta del contrabandista eh, la colonia británica de Gibraltar con eh, Ubri, que precisamente en parte de Gibraltar Eh, el fin de semana en el que en esta colonia británica se celebra pues, su Día nacional, el Día Nacional de, de Gibraltar. Es una actividad más eh, suponemos eh, que otra eh, de las que se pueden disfrutar en este fin de semana, eh, fin de semana festivo, el que se vive precisamente eh, en, en esta colonia en, en Gibraltar. Eh, vamos eh, con otros asuntos, uno que adelantamos, eh, más que nada pues para dar constancia de él, que era ese campeonato de España BTT eh, Maratón, eh, que se celebraba en Logrosán, en una localidad cacereña, eh, y que no es otra que la prueba denominada Titán Villuercas. Eh, una prueba que se sale de lo común, de lo que viene siendo común en las maratones VTT, bueno, en las que solemos ver participación ubriqueña, que se mueven entre los 70 y los 80 kilómetros. Pues en el kilometraje ya se pasaba 106 kilómetros y el desnivel, pues imagínense, 3.500 metros de desnivel positivo. El vencedor absoluto de esta prueba fue Pedro Romero Ocampo, de la Federación Extremeña. Empleó un tiempo de 4 horas 49 minutos 49 segundos... ...en cubrir esos 106 seis kilómetros... ...seguido de Roberto Baumartín... ...cuatro horas cincuenta eh, y ...y francés Guerra Carretero... ...cuatro horas cincuenta y ...se pueden imaginar... ...que... Mm, ...esta... ...lo que es el podio de la absoluta... ...coincide obviamente con el... ...el podio de la categoría élite... ...pues los nueve primeros clasificados... ...fueron ciclistas de esta categoría... Eh, y no decimos los doce porque se le coló un sub-23 ahí en esa, en esa décima posición. El primer corredor máster 40 fue otro extremeño, Fernando Torres Martín. Posición vigésimo primera de la general, primera de máster cuarenta con un tiempo de cinco horas, veinticuatro minutos, cincuenta segundos. El único representante ubriqueño, eh, ciclista de la cual líder Centauro Bikes, Andrés Cintado Romero, terminó en la posición 86. Duodécima de esa categoría, Master 40, con un tiempo de 6 horas, 9, 9 minutos. Y una actuación más que destacada para terminar en esas en esas primeras posiciones de su categoría en este Campeonato de España. Y ya que hablamos del Campeonato de España, este fin de semana, próximo fin de semana, se disputa también el Campeonato de España de ciclismo en carretera, en el que finalmente no estarán presentes ninguno de los ciclistas ubriqueños que este año están siguiendo la competición y que, bueno, pues habían ganado, digamos, eh, participar representando a la Selección Andaluza. Hablamos de Paco Benítez o Rafa Rinco. Pues este año la, la Selección Andaluza, mmm, digamos que no va a contar con equipo. Eh, se tendrían que ir por su cuenta los, los eh, ciclistas que quieran participar en este campeonato de, de España. Esto supone pues, que la federación no ayuda en un desplazamiento al, al norte, no ayuda... Eh, económicamente, por lo tanto eh, se hace muy complicado para mucho el poder participar en esta, este campeonato de España no lo va a hacer ninguno, ni Rafa Rincón ni Paco Benítez, Rafa Rincón además hay que añadirle que eh, ha tenido una lesión eh, en estas últimas semanas eh, que lo ha mantenido en el dique seco y que hace peligrar incluso el título de campeón de la Copa Andalucía en categoría Master 40 dado que todavía quedan pruebas Y que vamos a ver cómo llega pues parece ser que ya está retomando otra vez la, la actividad física, pero eh, vamos a ver si no se le hace larga esta temporada porque con esa lesión le ha cortado obviamente todo, todo, eh, toda la temporada la segunda parte y esperemos que no tenga más, más problemas. en principio están inscritos junto al pradense de eh, eh, Juan Miguel eh, Bueno eh, José Miguel Bueno perdón en la prueba homenaje a antonio jiménez quiles subida sierra nevada olla de la mora se trata de una prueba de 35,93 kilómetros poco kilometraje, pero todo para arriba es decir es casi eh, bueno es la, una durísima prueba es la, la subida desde espoogenil eh, hasta pues la estación de Borreguiles prácticamente de, de Sierra Nevada, así que se lo pueden imaginar el porcentaje y el desnivel que hay que superar en tan solo 35,93 eh, kilómetros. Eso será este sábado y el domingo se celebra, un, eh, bueno, la prueba es puntual para el ranking andaluz de ciclismo en ruta y el domingo se celebra una prueba puntual para la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta. Es la eh, 68 edición del Gran Premio de Boyullos. Prueba que, eh, bueno, pues eh, tiene distintos kilometrajes dependiendo de la categoría. 52 kilómetros para máster 50 y, y unos 73 kilómetros para máster 40 y máster 30. Ya daremos eh, también noticia de, de lo que van a ser esas pruebas. Y nosotros nos despedimos, ya hemos superado eh, nuestra hora, eh, 6 y 31 minutos. La verdad que hoy se nos ha hecho un poco corto, pero bueno. Eh, en dos semanas se nos, hará mal, se nos hará largo a todos y estos próximos días seguiremos eh, pues informando de lo que nos espera para la próxima temporada. Tendremos una cita obligada con el Ubrico Deportiva y esa ilusionante temporada que se le presenta, nos referimos ya a los equipos de cantera. Este año con tres equipos más de los habituales habrá equipo B, en Cadete, en Alevín y en Prebenjamín. Mañana hablaremos de eso y también de ese torneo de pádel que arranca hoy el torneo de feria, homenaje a Manuel Domínguez eh, Coronil, desde hoy hasta el próximo viernes esta a, novena edición del torneo de pádel que organiza el club de pádel de ubrique, torneo de pádel de feria eh, con esto nos despedimos volvemos mañana a partir de las cinco y media muchas gracias por su atención, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, hasta mañana